Bale, e, hau puntualizago ostean, e, e, begira da, purbetu, rundu, foko aldatu eta joango gara kurdistan aldera. Izen be, amaika botxo egune, egunean, ekimen hartan, han ba, topau al izan gendun e, kurdistanekin elkartasun plataforma. Eta ba, bueno, eh lenguaren elkarrizketan genean chon Marianeri eta ba, ba, ederkia saldu hoskun moduen, ba, eh ba, pin, e, pinta Bellosku eh e, Kurdistanen eta euren plataformaren ba purbet eh borradorea, ezta? Purrek eu be ulertuteko e, eragile honen e, nondi norakoak. Orduan e, Joango gabe elkarrizketaga? Bai, goazen. Abanti. Bueno, y al hilo de, de la crónica de la Maika Bochoguna que, que se dio el sábado, entre los, los agentes políticos que pudimos encontrar en, en, en la iniciativa, eh, encontramos a Kurdistán aquí en el Kartasun Plataforma, eh, una plataforma eh, de, de solidaridad y trabajo y trabajo conjunto con Kurdistán, que, que también se encontraba allí para... Para profundizar, eh, digamos, en el conocimiento de la gente, tenemos con nosotros al, al otro lado del hilo a Marian. Hola, Marian. Hola, buenos días. Y bueno, para, para hacer un primer esbozo de, de lo que es eh, la plataforma de, de solidaridad con Kurdistán, digamos, ¿qué actividades realiza el colectivo y, y qué puntos de confluencia tenéis con, con la iniciativa Amaika Bochoguna? Eh, la Plataforma de Solidaridad con el Kurdistán es una plataforma que lleva eh, tres años más o menos eh, funcionando, es una eh, eh, plataforma que están eh, las organizaciones internacionalistas como Comités Azká Pena, está Neurodeuskal Kurdo y también hay diferentes personas en nivel individual internacionalistas que solidarizamos con tema del pueblo kurdo. Eh, evidentemente plataforma tiene muchas muchos eh, muchas eh, actividades que realiza durante el año eh, como concentraciones, dar charlas, conferencias eh, y también una, un ciclo de cinecudo que llevamos ya dos años eh, eh, organizando. De hecho este año también el mes que viene en noviembre tendremos segundo tercer siglo decine ocurdo en eusscalería uh -huh. y el segundo que que organiza la la plataforma y bueno el sábado estuvimos para vendiendo libros panuelos curdos para más que nada sensibilizar el tema del pueblo o kurdo y pues que que estemos junto con organizaciones y colectivos sociales en la Euskal Herria, uh -huh. porque nos interesa mucho trabajar junto. Uh -huh. si sí, luego profundizaremos en, en ese trabajo de encuentro, pero primero vamos un poquillo a esbozar eh, la actualidad que está pasando eh, en el Kurdistán. Eh, bueno, siempre se, se, se pone en primera línea o lo más conocido de Kurdistanes es la es la parte de Rojava, ¿no? ¿Qué en qué en qué punto está actualmente Rojava? Eh, pues Rojava eh, efectivamente pondrá en primera punta... no solo aquí, que sino para el pueblo kurdo en general también, porque es una esperanza y una alternativa para otras partes de Kurdistán. Mhm. Uh -huh. pues desde el desde hace meses Ocho o nueve meses que ya eh, el cantón de Afrin está ocupado por el ejército turco junto con los jihadistas eh, y ya el, los campos de los refugiados, la gente de Afrin que han podido huir, se encuentran en los campos de refugiados en una situación bastante crítica y también la gente que han quedado en Afrin pues eh, están bajo torturas cada día tenemos noticia que secuestran mucha gente y de otros cantones también hay muchos problemas porque Rojava todavía políticamente no está reconocido mm -hmm. los únicos que solidarizan con, el, con Rojava son movimientos sociales y revolucionarios entonces eh, es difícil eh, Es difícil la revolución Que están haciendo en Rojava Están poniendo todo lo que puede El pueblo kurdo eh, tiene apoyo De otras partes de Kurdistán también Pero aún así está bajo amenaza Porque de hecho ayer El Estado turco eh, atacó a Minbij O sea, no está eh, está Rojava es, es una parte de Kurdistán Que uh -huh. como lleva el proyecto Del confederalismo democrático en práctica uh -huh. Entonces está bajo amenaza de, Del Estado turco y del de resto de los estados también, porque uh -huh. eh, de, de hecho ayer mismo el señor Erdogan amenazó que, que no, no aceptarán otra vez, que lleva varias veces diciéndolo, que no aceptaran ninguna autonomía kurda fuera de, de sus fronteras, eh, como un vecino, entonces es es realmente peligroso y puede ser que el señor Erdogan y el estado turco eh empiezan a, a a atacar fuertemente porque ya ataque ya hay de hecho hace la semana pasada creo que han atacado varias aldeas de Kobane uh -huh. con sí y entonces es es peligroso lo que está pasando en Rojava y uh, pues el pueblo kurdo eh, tiene mucho miedo de de perder este esta revolución que tenemos en Rojava, porque, uh -huh. como he dicho, es eh, nuestra alternativa. Uh -huh. Sí, has comentado que, que, al igual que en Rojava, en otros puntos también está está surgiendo, digamos, los problemas para, para contener eh, el territorio liberado. ¿Qué está pasando en Rojelat? Pues Rojelat eh, es, es el parte más, digamos, aislado. Uh -huh. de noticias también. Rojava es en segundo parte de gran más grande de Kurdistán, pero está bajo de administración de régimen iraní, que es un régimen teocrático, autoritario, un régimen corrupto uh -huh. que ya eh, ya no, no solo tiene problema con el pueblo kurdo, que sino ya el régimen iraní es un problema para la sociedad eh, en general en Irán. Uh -huh. Eh en Rojava Eh, pues eh, el mes pasado han ejecutado tres presos políticos y han asesinado eh, últimamente varios miembros de organizaciones de derechos humanos cuadros de, de partidos de la vida libre de Kurdistán porque porque el CODAR que va el sistema del confederalismo democrático en Rochalat Este año eh, ya como analizan la situación de Irán que está realmente en peligro tanto fuera de las fronteras como dentro porque Irán está pasando por un crisis económico, por un, por un crisis alimentario, eh por una pobreza, la mitad de, de Irán ya está seco, no tiene agua eh y encima de estos problemas hay muchos problemas fuera en nivel diplomático de sus fronteras y hay un peligro realmente encima de Irán. Entonces, como los kurdos, que ni estamos de acuerdo con el régimen iraní, ni estamos de acuerdo con eh, que entra ninguna fuerza exterior a Irán, eh, que ataquen a Irán, entonces eh, han publicado varias hojas de ruta para que empiezan a un poco democratizar la situación de Irán dentro eh, y, que, y que el régimen iraní intenta a unos cambios democráticos ha hubo escaladas democráticos, pero la respuesta ha sido ejecución, ha sido represión, ha sido torturas y ha sido asesinados por parte del régimen iraní. Uh -huh. Entonces, la gente, la sociedad lleva meses manifestándose, eh haciendo concentraciones, manifestaciones en diferentes ciudades, han hecho huelgas generales en Kubistán de Irán, en Bojolat, uh -huh. por eh como un, digamos, eh obediencia civil contra las Eh, las ejecuciones que han hecho de los presos políticos y también por eh, parte de otras partes de Irán hay huelgas de profesores huelgas de universitarios huelgas de camioneros, de taxistas de trabajadores, de los mercados, o sea la situación está muy complicada de Irán en general y de Roshalat pues aún más porque como el pueblo kurdo ya que estamos en tres partes en la guerra Uh -huh. Ahí está el tema de Sinjar, de Kerkuk, de una parte uh -huh. de Kurdistán, Bashur. Ahí está el tema de Bakur, uh -huh. que está muy complicado y llevan años en guerra. Practican, prácticamente con aviones han, eh, han bombardeado sur de de Bakur, sur de Diyarbakir, uh -huh. y las ciudades como Shirna, como Yisrael, como Neseibin. Y luego está el Rojava, está Afrin que está encima de la mesa y los kurdos no quieren tener ninguna no han llegado a ninguna negociación que han tenido ni con Bashar al ni con otros países porque lo que el primero que piden los kurdos es la recuperación de Afrin uh -huh. entonces eh realmente el pueblo kurdo no quiere tener otro frente abierto que uh -huh. que es de Rochalat pero ya últimos días eh, el estado iraní ...ha llevado muchos armamentos pesados y y su ejército a las fronteras de, de rolat y parece que eh, es peligroso porque es probable que han llegado a un acuerdo a algún acuerdo con el estado turco para atacar a las montañas de kurdistanes desde rolat y evidentemente ahí sí que rolat va a defender y, y entrarán en una guerra y terminará el autofuego que llevan que desde 2011 tienen con Sí, eh, inter, eh, pactos e intereses eh, entre enemigos antagonistas para un, para un objetivo común eh, imperialista que, y hablando de imperialismo, pues eh, eh, obviamente no solo los estados eh, eh, que rodean eh, Kurdistán eh, eh, amenazan Kurdistán sino los estados imperialistas y, y demás como Estados Unidos y Europa en los que eh, el, el confederalismo democrático busca alianzas y puntos de encuentro con, con movimientos afines, ¿no? ¿Qué iniciativas está llevando a cabo el movimiento kurdo para, para dar a conocer el confederalismo democrático en, en Europa, en el mundo? Sab eh, supimos que, que hubo encuentros de genealogía en Bilbao y conferencia de mujeres en Frankfurt. ¿Qué, qué tipo de, de inicia iniciativas se toman? Eh, sí, es que si sí, podemos nombrarlo diplomacia kurda, diplomacia kurda realmente hasta los últimos años ha sido, um, digamos, uh, de alguna manera un fracasado porque era una diplomacia clásico que solo eh, tenía frente um, a los parlamentos, los estados, pero ya lo vemos que ya lo han visto y por experiencia, y Afrin es el último punto de que ya el pueblo kurdo llegó a un momento que, que tener relaciones con los estados o con eh, países imperialistas no no les va a ayudar nada. Entonces, pero también, a, a, al lado de esto, el pueblo kurdo siempre intentó tener relaciones con, el, con los movimientos sociales, con... Eh, movimientos populares en diferentes sociedades pero desde desde hace cinco o seis años eh, pues eh, realmente el movimiento crudo dio una gira y lo que eh, esta gira es que eh, ya es eh, trabajar junto con los movimientos sociales populares movimientos feministas eh, y etcétera etcétera uh -huh. Uh -huh. o sea eh, la mayoría de potencial y energía de, de representantes kurdos, de organizaciones que están en Europa o están en diferentes países, eh, pues será, será con movimientos populares. Uh -huh. Y aquí en, en Europa tenemos la sociedad democrática de los kurdos en Europa. La sociedad democrática de los kurdos de, en Europa, que digamos, está centralizado de en los países como Alemania, como Bélgica, como Svecia, pues tiene más de 600 organizaciones kurdos dentro. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el trabajo que realiza es pues, crear plataformas, crear grupos de mujeres, crear eh, grupos de trabajo juntos, solidaridad ¿no? uh -huh. entre ambos ambos pueblos. Y claro, eh, evidentemente, Euskal Herria es un punto importante para nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, como las mujeres que que aquí ten, en Plataforma también tenemos un grupo de mujeres uh -huh. y tenemos relaciones con, con movimientos feministas en Euskalovía también. Eh, pues el grupo, tenemos un grupo pequeñito de, de las compañeras que, que tienen relación con Academia de Genealogy en Europa, que tiene el centro en Bélgica, y eh, han realizado un encuentro de mujeres en Bilbao. Uh -huh. en la Carmela, eh, que eh, más de 70 mujeres de diferentes países del sur de Europa eh, nos hemos juntado ahí y estuvimos cinco días eh, de charlas, seminarios y conferencias. Eh, y de esta manera han hecho en diferentes países, como Italia, como Portugal, eh, en diferentes otros países también, y de esto pues llevó a formular Eh, conferencia Internacional de Mujeres en Frankfurt que ahí ya eh, juntaron más de 500 mujeres de diferentes puntos mm. del mundo mm. y eso realmente ha sido un éxito un gran trabajo mm. y un gran esfuerzo para que juntamos las mujeres y que analizamos en crisis capitalista e mm. intereses imperialistas y como las mujeres cómo podemos enfrentar a, a esto y uh -huh. uh -huh. eh, bien maria nos puedes hacer un poco el esbozo de, de las iniciativas o el futuro que, que, que le espera a kurdistas kurdistan en el carta plataforma para los los siguientes plazo medio corto las o a sea, los planes que tenéis los proyectos que, te, que tenéis en marcha y demás eh, pues proyectos como digo lass las charlas surgen uh -huh. en eh, Las charlas, las charlas surgen según las actividades de aquí también, pero en noviembre tenemos un, un ciclo de cine kurdo con películas muy, muy interesantes que la plataforma lleva lleva meses uh, realizando y, y organizando este ciclo de cine kurdo y esperamos que, que gente uh, participe y que damos otro punto diferente del pueblo kurdo. La, las realidades del pueblo kurdo sí. eh, por parte de cinematografía, ¿no? que uh -huh. también es una manera de sensibilizar el tema del, del pueblo kurdo y luego son eh, por, eh, concentraciones y, y manifestaciones pues que surgen con, con los momentos que pasa el pueblo kurdo en general. no uh -huh. Depende de, por ejemplo, para Afrin hemos hecho manifestaciones, concentraciones, para ejecución de los presos políticos en Rojelat, Hemos hecho concentraciones, de hecho ha sido una concentración urgente, pero han participado bastante, bastante gente, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es un poco de vía del trabajo que como plataforma, y son entrevistas también que, que realizamos. Uh -huh. Y para las personas oyentes que estén interesadas en buscaros... Eh, eh, y participar en vuestras iniciativas, ¿cómo podrían contactar con o recibir información del proyecto? Eh, pues no, eh, aquí hay una asociación vasca kurda que se llama Neurodeus de Calcul del Cartea, que suelemos publicar los... Eh, la que organiza plataforma también. Uh -huh. Esta eh, tenemos página en Twitter, Facebook, Kurdistan el Kartasuna Ekimena, uh -huh. que quien busca ahí sí que publicamos todos los eh, todos, eh, todos los actos que, que actividades que organizamos, de hecho, traducir a los artículos y últimos noticias sobre Kurdistán y también las páginas de Eskapena y Comité Internacionalista como parti, como son parte de de plataforma también ahí publicamos y la gente que, que quiere contactar con nosotros pues puede vía eh, vía Facebook vía Twitter y vía páginas de las organizaciones internacionalistas seguramente que puede llegar a nosotros Muy bien, pues perfecto María, pues, eh, pues muchas gracias por por profundizarnos en, en las iniciativas que lleváis parte y en la cuestión de Kurdistán ¿Algo que decir así para acabar la entrevista? Eh, muchas gracias por Eh, por darme esta oportunidad y que espero una que tengamos una solidaridad eh, por parte de ambos, de, de los dos pueblos, de Euskal Herria y Kurdistán, eh, que seguramente somos los pueblos que nos podemos ayudar y nos podemos mm. solidarizar entre nosotros. Seguro, seguro que, que encontramos un montón de puntos de encuentro y de hermanamiento, vamos, de solidaridad también. Bueno, pues muchas gracias, Marian. Eh, eh, pues eh, te emplazamos para otro momento y ya esta, vamos, esta relación, esta relación de charlas y, y de entrevistas, eh, que vamos, que seguirá en un futuro, así que nos encontraremos nosotros también. Es que ricasco. Seuri, agur.